Dice dame consuelo. Dice, la fiesta uno termina, todos cantan sin parar, beben vino en la cocina y en la sala bailan ya. Todos parecen felices, nadie nota mi dolor, se marchó sin despedirse, sin el beso del adiós. Canta "Abandonión, dame consuelo, dame un verso duradero que me cure de este mal. Canta, mi pena ya no aguanta, hoy se quiebra mi garganta." Está cansada de llorar Dame aire fresco con tu fuelle Dile a ella que regrese que no puedo respirar Vamos, desarruga ya tus pliegues Dame fuego así me quemes Soy fantasma, ¿qué más da? No remuevan las cenizas, no cuestionen mi silencio Cierren todas las cortinas Oscuro y negro es el infierno Los amigos ya se marchan, el licor se acabó Solo queda la tristeza y sin aire el bandoneón.